Bienvenidos a todos, buenas, este Detta es är Isbanimars Radio, episode nummer 25. Por fin celebrando det första episoden, då vi gör vår andra jubileum, så vi är officiellt i en la tercera temporada de Applåd, applåd, applåd. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. aplausos. så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så Okay, ahí van a estar. Ok, Interfield. Mm. Vamos a escuchar ¿Qué? la audiencia, a ver si sale. Ok, ahí fue la audiencia. ¿Qué me decías, Chiro? ¿Qué pasó? Oye, Interfield, ¿será que después de este episodio me prestas el circo? Oh, okay, super, te lo presto. De hecho, ¿qué te suponemos ahora? Vamos a ver. ¡Circo! Ah, super. Ah, necesitamos ver esos payasos. Gracias, chico Muy bien, entonces, ya, eh, como saben, ya soy Interfear 1, eh, Shiro. Aquí está Shiro de los vientos. ¡Ya! Y también, también, también debería decir. Tenemos aquí a nuestra querida amiga Pat. Hola, Pat, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Muy bien, perfectamente hola, bien. Hola, Pat. Hola, hola Shiro. Súper. <ríe> y regresando nuevamente tenemos a Broken Star. Hola, Broken, ¿cómo estás? Hola, yo muy bien, gracias. Super. Hola bro, que te extrañamos en el episodio pasado cuando Ay gracias, yo tus... Y su tuve que decir tus hechos del anime De las <ríe> estrellas renació de nuevo sí, <risa> sí, por yo tal... también los extrañé, pero lamentablemente mi internet no me quería en esos momentos Eso, eso mismo iba a mencionar que teníamos falla, eh, tuvimos eh, fallas técnicas con tu modem sí, Pero bueno, al menos ya se pudo arreglar, esperemos que, que se continúe eso sí Oye, perfecto, entonces, eh, nuevamente ya este es nuestro primer episodio de la tercera temporada de Spanima Radio, super que bien Y bueno, vamos a comenzar con, como siempre, vamos a darle rápidamente a las noticias Antes de comenzar las noticias, Chiro, ¿tienes algunas noticias que presentar luego de las mías? ¿Sabes qué? Ahorita no tengo ninguna noticia relacionada con anime, sí con videojuegos, pero no con anime, así que presenta las tuyas primero, Intel. Okay súper entonces. Así que vamos a comenzar con las noticias. Noticias go Interfeed 1. Muy bien, rápidamente. Gracias, Chino. Muchas gracias. Oye, primera noticia es que eh, van... O, hecho, va a comenzar ahora, el primer de, del 1 de julio al 4 de julio, eh, una, o tal vez, la convención más grande de Norteamérica, o tal vez de las Américas, llamada Anime Expo, que se conmemora el centro de convenciones en Los Ángeles, California ahora mismo celebrando sus, eh, su vigésimo aniversario, 20 años de Anime Expo que comenzó en los 90 y <coughs> varias personas van, eh, van a estar presentes, incluyendo varias personas de Japón incluyendo a Hirano Katsuyuki hi eh, Hiroyuki Birukawa Isumi Katsumoto Kalafina, Kenta Sugano y otros seiyus bien famosos que han salido en varias series más Y uno de mis favoritos es el señor Makoto Kobayashi, que estuvo presente en, en creo que fue en la pasada serie de Gundam, con el cervecero. Pero lo más importante de esto es que por fin se va a celebrar por primera vez aquí, bueno, la primera o la segunda, no recuerdo bien, creo que la primera. La primera vez que nuestra querida amiga Hatsune Miku va a hacer uno de sus conciertos aquí en Estados Unidos. Así que sí. Si pueden llegar aquí a, bueno, no a, aquí a los Estados Unidos, pero justamente a Los Ángeles. Yo no puedo, que estoy viviendo en Nueva York, lastimosamente. Y pueden irse al centro de convenciones de Los Ángeles y nos pueden decir cómo estuvo la convención. Por favor, déjenos saber para que puedan ir al concierto de Hatsune Miku, que si es que le gusta la música sintética con, con idol Yo. cibernéticas que realmente no existen, o debería decir virtuales. Ya Miku, Ay, pero... Ay, no, no, no, Frank, por, claro. no. Eh, Chiro, por favor, no. Lo que más odio en este mundo es entonces, ¿Eh? por sí, por yo prefiero... a Miku, entonces, por favor. Sí, yo prefiero Idol Masters. Yo no puedo decir porque no lo he escuchado, porque realmente esta música sintética de, de, de que Yamaha y estas otras compañías están sacando realmente no le nivel el punto, pero... Personalmente lo que yo estoy más esperando, si hubiera yo ido ahí, es uno tal vez de mis eh, actores de doblaje en inglés favoritos, el señor Big Mignoña, que hace la voz de Edward en Fullmetal Alchemist Wow, ese tipo es el equivalente a Mario Castañeda en Latinoamérica. Ese tipo tiene tantos fans, es increíble. El, digo, el uh -huh. tipo es grandioso, tiene una gran voz, además de, de, de Edward ha hecho otros personajes que ahora no me llegan a la mente porque realmente el único que vale la pena es, es Edward Elric. Pero uno de mis favoritos, así que nuevamente eh, Anime Expo 2011 Cumpliendo su vigésimo aniversario, 20 años de Anime Expo eh, el Del primero de Julio al 4 de Julio Luego en otras noticias también tenemos <coughs> perdón Que la quinta película de Naruto, Naruto Lazos o Naruto Bonds Se va a estrenar aquí en mi querida ciudad de Nueva York en Octubre eh, Así que voy a ver si es que veo el estreno, eh, luego del estreno va a salir supuestamente luego directamente a DVD y Blu-ray, o no sé exactamente cuándo. La película se tiene pensada más o menos que se estrene en la primera semana de octubre, todavía nada confirmado, pero estamos esperando. Así que ya cuando tenga un poquito más noticias al respecto, se las dejaré saber. Eh, próxima noticia es que el gobierno japonés ha estado imprimiendo mapas en el idioma inglés de ciertas áreas que aparecen en animes. Como por ejemplo varios lugares que salen en las series de Keon y Star y Kenshin Ken eh, eh, y Welcome to NHK. Varios de los lugares que aparecen en esas series están, se muestran en este, estos folletos o folletos. Y eh, nuevamente el gobierno lo está comenzando a imprimir en inglés para los visitantes que están llegando a Japón. No tengo más noticias respecto a eso, pero bueno, ya saben. Próxima es que... Vamos a ver, vamos a ver. Es que acaba de salir... Bueno, esto también es sobre videojuegos, pero lo voy a mencionar de todos modos Acaba de salir por fin la versión 3DS de Ocarina del Tiempo, Ocarina of Time, de la leyenda de Zelda Cumpliendo sus 25 años de la franquicia, wow, que es súper bien Me imagino que... bueno, no solamente yo, pero Chiro y yo estamos bastante felices por eso Me imagino yo, ¿verdad chiro ¿Estás muy feliz? Me imagino, ¿verdad? Bueno, es uno de los más memorables juegos de aventura de todos los tiempos Justamente, creo que fue... o tal no, no Es el mejor juego de, la, de Nintendo 64. Después de, bueno. de, de la máscara de Majora y Super Smash 64. Pero... Bueno, yo soy de los pocos que creen que la máscara de Majora y hasta Wind Waker es mejor que Ocarina de Tiempo. Pero aún no hay resto de méritos porque Ocarina de Tiempo es un juego excelente, magistral, épico. Gracias. Alguien entiende mi punto de vista. Qué okay, bien. Súper. Entonces... A, a pesar de que prefiera la máscara de Majora y Wind Waker. Uh -huh, mmhmm. Eh, el juego se, se ha mantenido en su totalidad igual Con eh, las mismas gráficas o gráficos que tiene que tenía la versión de Nintendo 64 Pero se ven un poquito más pulidas Y, y aparentemente tiene varios eh, implementos nuevos en esta serie Bueno, en esta versión, debería ¿Puedo, decir ¿Puedo agregar algo más a eso, Interview? Sí, sí, por favor, dale Y eh, me de, de, Debo destacar mucho esto porque en la versión del 3DS Agregaron Master Quest Uh -huh. Sí, explica qué es Master Quest o sea, ¿no sabes lo que es Master Quest Interface? Escuché, pero realmente ah. no, sé, no lo sé eh, en detalle En la versión de... o sea, junto con eh, The Legend of Zelda The Wind Waker Que si no mal recuerdo salió para GameCube eh, Vinieron muchas promociones especiales con la salida del juego Una de estas es que salió una colección de Zelda para el GameCube también Que traía lo, The Legend of Zelda Acarina del Tiempo, Mayores más Eh, el primer Zelda, Zelda 2, todos los Zelda excepto los de Game Boy y, y el, Link, y el a Link to the Past no sé por qué. Pero otra promoción trajo un juego de Legend of Zelda, Ocarina del Tiempo, con una nueva aventura llamada Master Quest. ¿Qué es Master Quest? Es simplemente la misma juego de Ocarina del Tiempo, pero en modo difícil. Así que podemos llamarlo Ocarina del Tiempo modo Difícil. Ah, te entiendo donde los, diseños, donde los templos tienen un diseño eh, significativamente cambiado Y los enemigos tienen una inteligencia artificial más desarrollada Y entonces el 3DS va a agregar este Master Quest Que no es en un solo modo difícil No solo los enemigos están más desarrollados de inteligencia artificial Sino que también los de Carabozos tienen un ligero rediseño Muy bien, entonces eso ha sido Ocarina de Tiempo Próxima noticia es esta Uno, un, una compañía japonesa llamada Imperial Enterprise anunció eh, hace unos días que van a comenzar a vender unas sombrillas, sí sombrillas, en la forma de la espada de Zorro de la, eh, la serie de gran, la gran serie One Piece. Así que es una espada básicamente en la forma de la espada de, so, de Zorro, que la pueden sacar y la abren y pues, es una sombrilla básicamente. Entonces el, la parte de donde se agarra el manubrio tiene la forma de, de la espada. Ahora mismo Eh, por lo que veo aquí en la noticia La sombrilla va a costar eh, más, Se está pensando que va a costar 8800 yenes que, que equivalen a 109 dólares Ya será cuestión de ustedes ponerlos En la moneda de su país Espera un momento, 109 dólares 109 dólares exactamente Ok, gracias Súper. Más 3, eh, 630 yenes Que va a ser equivalente a 180 dólares eh, Perdón, lo siento 7 dólares con 80 centavos Que eso cuesta el envío Entonces, si quieren ordenarlas, eh, háganse su eh, información o más yo no su, su, pues, su búsqueda respecto de las sombrillas está en forma de las espadas de tesoro. A ver si pueden conseguir la espada o muchos si pueden conseguir la sombrilla en forma de espada. A ver más específicos. Okay. Próxima noticia es que ¿Sí? eh, para aquellos que no saben, si ha estado pensando hacer una versión hollywoodense, creo que, es, que mis compañeros dicen de una de las grandes series épicas llamada que ustedes tal vez lo conocen como Kira o Akira, debería decir eh, ay Dios mío, eso sé que va a estar horrible o sea, no. qué <risas> horrible que va a estar esa adaptación no, pues, o sea, bueno. no, no, no, no, pero en serio o sea, literalmente es tan horrible que hasta uno de los directores quiso retirarse y no, desentenderse totalmente de ese proyecto Es que, es que Akira, si hacen una película, Akira tiene que ser muy buena, no, no, no, no quiero ni pensar si llega no, a, algo... no. a ser algo, No, no, ser patético, va que, que, que ni siquiera que la haga, o sea, a quien, a quien haya visto aquí y no le guste, tiene un gusto de demonio. Exacto. No, pero tampoco se puede decir eso, porque no, porque no me, me haya gustado a mí, no le haya gustado a alguien más. No, no, no. No. No, no. Si que a alguien no le haya gustado, eso es entendible porque todos tienen gusto sí. Pero que alguien diga que es mala, Dios mío, es que tiene el gusto del, di del diablo. Ah, okay, okay, ya, ya, ahí sí te entendí, okay. Bueno, el caso es que. Eh, nuestro... Es muy complicada es una película con, en sí, realmente ya el dibujo es es un resumen de, de lo que es la verdadera historia que es mucho más larga. Si hacen en contrario, cuando salga en el cine va a ser más chiquita la van a hacer no se va a entender nada y va a hacer cualquier cosa así como hicieron con Drago Burseta bueno no creo porque miro lo que pasa eh, las personas que están viendo ahora mismo el guión son los escritores de la película nueva que va a salir que llamaba eh, que es, o se llama el vaqueros y, Ali y, y alienígenas o extraterrestres no sé cómo se en, tenga el nombre en español pues se llama Cowboys and Aliens los escritores de esa película se juntaron con el señor Kazuhiro Otomo Y Otomo, al parecer, le ha dado su bendición para que la, esta película pueda salir bien. Y según dicen eh, los escritores estos, el señor Mike Fergus y Hawk Opsby, eh, creo que se pronuncia su apellido, es que quieren llegar a una, una versión lo más cercana a la versión original de Akira. Ahora, ¿será eso posible? Vamos a ver. Se, ha, se estuvo especulando por mucho tiempo que Keanu, Keanu Reeves, el actor Keanu Reeves, que tal vez usted lo conocen por su rol... En Nero en las películas de, de del, del Matrix. Se, Mío. Su, Mío, Ni, sí, Neo. Neo. Neo, como se pronuncia él. Supuestamente él iba a ser del personaje principal de Akira, eh ¿cómo se llama él? Eh Tetsuo. O algo si no más recuerdo. Pero al final supuestamente di que se retiró del proyecto. Ahora, ¿es verdad eso? No se sabe, eso es lo que dice. Pero bueno, Eh, se tiene más o menos pensado que si sí es posible que se pueda sacar esa película para el 2014 o 2015 pero así que vamos a estar cruzando los dedos que aún estemos vivos nosotros si es que no se acaba el mundo o si, si este podcast se termina yo sigo pensando que o sea mmm, no puedo de verdad es que es una tontería saber que el mundo se va a acabar o sea qué qué rayos es lo que va a pasar o sea un terremoto va a partir el mundo en dos o algo bueno yo no sé pero los mayas no se equivocan es lo único que puedo decirte chino deberían meterlos presos por terrorismo uh -huh, estoy de acuerdo oye entonces vamos a, vamos, vamos, vamos a continuar antes de darle a eso oye entonces eh, eh, continuando eh, la, eh, no se sé si recuerda una vez que estuvimos hablando sobre una encuesta que el sitio web en Japón llamado Cubs hizo una encuesta ¿Es el, hicieron cuántas encuesta le preguntaba a sus eh, suscriptores me imagino es la palabra ¿Cuál manga debería continuar? Una manga, un manga que haya terminado hace mucho O recientemente que deberá continuar Oye, entonces los votos Como la vez pasada mencionamos Están divididos entre las mujeres y los hombres Y las chicas votaron de esta forma Hubieron 657 Mujeres que votaron en esta encuesta Que están más o menos Entre, entre sus edades de 18 a 29 años Y eso fue, entonces en el número 1 28.5% de los votos fueron a una serie llamada Voice Over Flowers, si es ustedes conocen. En segundo lugar estuvo Slam Dunk, con 22.8%. En puesto número 3 estuvo No Dame Cantabile, con 20.9%. En cuarto lugar estuvo Baby ⁇ and Me, con 11.9%. Y en quinto lugar está Ronnie Kenshin, Samurai X, con 11.4%. Así que las chicas quieren que Voice Over Flowers y Slam Dunk continúen y de los chicos que eran un total de 277 hombres muy pocos por cierto entre igual de las edades entre 18 y 29 en primer lugar está Slam Dunk con 46.9%, es, es decir casi la mitad en segundo lugar está obviamente Dragon Ball Z con 15.2 en tercer lugar está Rune Shippuden con 13 en segundo lugar está perdón no segundo en cuarto lugar está Yu Hakusho Eh, eh, con 10.8% y en quinto lugar no me sorprende está Death Note con 10.5% así eh, Death Note. Yo, <ríe> yo también yo también yo también yo, yo también. más que nada pero lo, lo gracioso es que el Slam Dunk le está ganando por un gran margen a Dragon Ball eso me sorprende wow eso es sorprendente y ya para terminarles porque ya les he dado las noticias vamos a terminar ahora como siempre con las mejores vendidas en Japón en lo que respecta a manga esta Estela. <coughs> perdón de la semana de entre el 6 de junio al ah, 12 de junio. Así que vamos a comenzar en el número 10 hasta el 1. En el paso número 10 está una serie llamada Tobaku Ten... Tenroku Kajin. El tomo número 6. Está vendiendo ahora mismo 51.020 copias. Recuperado eh, por Satancha. Por el mangaka Nabuyuki Fukumoto. En noveno lugar está el tomo 14 de Vampire Knight. De Max Surihino. Uno de los... Chojo que están arrasando ahora mismo, además de Denkekeke Daisy, que es eh, por eh, eh, Hakusencha con 56.960 copias Está ahora vendidas en el puesto número 8 está Hanma Baki Son of Ogre, Ogre ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad? el tomo número 28 por Keisuke Itagaki, con 59.771 copias, esa la publica Akita Shoten. en el puesto número 7 está Steel Ball Run o Jujo's Bizarre's Adventure como lo conocan de Hirohiko Arakai vendiendo ahora mismo 61.785 copias y esa la en el puesto número 6 está el no tomo número 20 de Claymore una de mis series favoritas de no del gran Norihigo Yagi con 71,730 copias también de Shueisha en el puesto número 5 está el primer tomo del nuevo manga de Clamp Gate 7 un shonen por cierto con 80,472 copias publicada por Shueisha en el puesto número 4 está el tomo 50 de Bleach, llamado The Six Fullbringers, de Kubo, vendiendo ahora mismo 134.833 copias, también de Trisha. En el puesto número 3 está el tomo 22 de The Man, de Caxola Pochino, vendiendo ahora mismo 142.794 copias, también de Trisha. Trisha está arrasando ahora mismo. En el puesto, puesto número 2 está el tomo 3, el, el decimotarcer eh, tomo de Bakuman, 464 <coughs> copias también de Choicha Y en el puesto número 1 Ya que acaba de salir El tomo número 56 de Naruto De, Mas de Masachi Kishimoto Que está haciendo bastante dinero Vendiendo ahora mismo 218,260 copias También de Choicha ¿Cuál tomo, tomo era de Naruto, perdón? Eh, La cantidad de copias que ha vendido hasta ahora No, el que ¿qué número de tomo era? El tomo 56 Ay, oh, Dios mío. Exactamente. Por cierto, una cosa también que tengo que mencionar es los precios de, de los mangas. Los mangas, eh, especialmente los Choice, están vendiendo ahora mismo a 420 yens, que si lo ponemos en dólares vendiendo como 4 dólares, que es bastante barato. Wow, Pero, okay. por ejemplo, hay otros que también están contando 4, eh, 460 yens, que son vendiendo como 4.60 dólares centavos y el más caro que estoy viendo aquí en la lista es justamente este el de el que está en el número 10, de Tobacco, que está a 508 yenes así que viene siendo como te les digo 5 dólares ¿por un... qué no pueden vender a ese precio los mangas aquí? Ah, dios okay. Es o lo que... bastante barato no pero no entiende que depende de la economía de cada país sí es pero bastante. ay dios mío porque okay, mira porque okay, mira porque pagando sí. 10 dólares por un manga No, pero te voy a dar un, mira, te voy a dar un ejemplo para, te voy a comparar México con Estados Unidos. La, la bueno, la, ya sabemos que la industria de manga de México ha muerto gracias al maldito Mundo Beat, pero te voy a poner un ejemplo. Mira, con Mundo Beat no sé cómo era antes, pero la última vez que yo, la, la, la primera vez que yo comencé a revisar el mercado mexicano de mangas, los vi como a 50 pesos. 50 pesos son ¿qué? 5 dólares. Ahora, para muchos mexicanos de una edad más o menos a la nuestra o poquita o menor, debería decir, eso es bastante caro pero ahora para un estadounidense que tiene cinco, tiene 5 dólares o convierte en 50 pesos a, a, a México, compra un manga bastante barato, entonces depende de la economía de cada país y etcétera entonces hay muchos, varia, hay bastante so, variantes este, 50 pesos no son 5 dólares, no, no, de sí. dólares son como 7 dólares son como 7 u 8 dólares ah ¿sí? bueno, ¿Por perdón, qué? yo todavía eso vale 10 eh, pesos ahora no ahora, no, dólar... no sé cómo está el dólar no sé cómo está están como vendiendo el dólar pesos en pesos México. Pesos. Ajá. El ah, dólar sí. en México te lo están vendiendo, bueno en frontera te lo venden a once, 12 pesos. A, el dólar te lo venden a once o 12, Entonces a veces dices es bastante caro. Y, a, y hace muchos años vendían el dólar a 10, Entonces ahí sí dices ahí sí podías este calcular. Ahí sí puedes más o menos decir 5 dólares son cincuenta pesos. Pero ahorita ya no es eso. O sea, ah, no, sale el dólar muchísimo más caro entiendo. Ah, mira, no, no estaba. No estaba alterada al respecto Pero muchas gracias por, por respeitarme la memoria con eso. Oye, entonces ah, esas fueron. Eh, no... eh, oye, oye, intervío, puedo dar tres noticias rapidísimas. Ok, dale. Ok. Eh, para. Sé que no les gusta Boca chica, pero me gusta, me gustaría dar esta noticia. Y resulta que para Boca 3, que todavía está en progreso y no sé cuándo va a salir, eh, un ilustrador de Erobe, eh, que tiene de. ...apodo Carnelian... ...está diseñando un nuevo personaje... Eh, ...es una chica de cabello azul... ...una vestimenta muy azul... ...y... ...ok, esto es estúpido... ...pero tiene una joya gigante en la cabeza... ...sí, tiene una joya gigante en la cabeza... ...bócalo y tres, ahí está el project... ...búscalo, lo está dibujando Carnelian... ...un... ...ilustrador de erode y... ...pues esa es la cosa... ...ok, ahora la segunda noticia... Eh, ...hice una encuesta con los mangas más esperados de 2011 de la segunda temporada más esperada de 2011 y es real que resultó así. De décimo lugar está Kamisama Tous. ¿Alguien conoce la serie? No, yo no. no. Okay. De noveno lugar Mayochiki. ¿Alguien la conoce? ¿La conoce? A poco. No, okay. Y de octavo lugar Itzukate Manokuro Usagi. ¿Eh? Y esos cuáles no son. Lo único que yo entendí fue Usagi que se fija conejo. No, oh, oh, Ay, sí. Okay. De séptimo lugar Biblioteca mística de Tantalian no, ¿Eh? Nada no, no. Uh, uh, uh. De sexto lugar Norarigión no Mago Y si el... la conozco, sí, la conozco <risa> por, por Suki que es no, lo único que está hablando de eso Sí, sí ya va a salir sí, la segunda no, temporada de no, este no. año Ok De quinto lugar Kamisama no Memo Cho. No, ¿Eh? no no la conozco De, lugar, de, <risa> de cuarto lugar Blood Claro Eh, eh, sí, sí, sí, esa, sí esa viene siendo como creo que la, la secuela de the blood Plus creo sí mm -hmm. de the blood D Plus y de toda la peli de las películas que hicieron y todo, y todo eso ah, no, bueno no no no segundo no es como que una nueva temporada sino que es como que una nueva un forma reboot. de ver la historia otra un forma reboot. de ver ¿Eh? un un reboot ajá ándale no más que ahora es c es blood c DC por Clamp, porque ahora Clamp está tomando el proyecto. Creo que está diseñando los personajes, todo eso. Wow, por entonces se van a. se van a ver como los personajes en, en cosas, en congeas. Está bien, no hay problema. Ok. De tercer lugar, Rokyu Boo. Nope, no la conozco. Nope. De segundo lugar, Baca Test 2. Esa sí la <risa> Y de primer lugar. Que yo estoy seguro de que nadie la conoce, pero sería un crimen que no había en la primera temporada. Se... En el primer lugar está Natsume Books of Friends 2, o en japonés Natsume cho san Esa la conozco, pero no la he visto. No la he visto. Es un crimen que no la hayas visto. De verdad, es muy buena, se la recomiendo. Okay, bueno, gracias. Y ahora, la tercera noticia, anunciaron una nueva serie de Gundam. Super, ¿cómo se llama? ¿Sab ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? ¡No! ¿Cómo ¡No! Opa, ¿Cómo se llama? <risa> ok, eh... Anuncio una nueva serie Gundam y esta se va a llamar Gundam Age Ay Dios mío... ¿Gundam H? No, no H, Age Oh, Age de edad. edad Exacto, Gundam Age Wow, Gundam edad para... <risa> Se espera que salga para octubre de este año Y adivinen quién va a animar la serie Ah... Uh, oh, ¿Hablas de estudio? Level 5. Uh, super, los tipos que hacen los juegos del Profesor Layton, muy bien Y los que hacen los juegos y también la serie, creo que ellos también animan, de Inazuma y Debe. Oh sí, exactamente, de Super 11, como se llama? Ah. El caso es que, a todos los fanáticos de Gundam, esté pendiente porque en octubre sale Gundam Age, también conocido como Kido Senshi Gundam Age Dios mío, ¿y lo otro qué significa? ¿Qué significa el otro qué? Sí, lo, lo que dijiste en, en japonés, ¿qué significa? ¿Cuál es la traducción? Es el, no, es el nombre de la serie en japonés Kirou Gundam Age Ok, entonces no sabes ah. qué significa en español No, no, es el nombre de la serie No, no estoy seguro qué significa en español No me gusta mucho Gundam Pero sé que hay muchos fanáticos que gustan a Gundam Y para que estén pendientes Súper, muy bien entonces uh, Yo también tengo una noticia Unos noticias rapidas Ah, dinos Bueno, una es que primero va a salir, el, el si no lo sabían, o no, capaz ya lo sabían, el, el live-action de Blackjack, que ya están dando sus primeros episodios. Y en segundo lugar, los, se corre el rumor de que va a salir la película de Monkey Island, que es el videojuego que estábamos hablando ¡Mentira! Otra vez. ¡Mentira! Sí. ¡En serio! No, verdad. Pero son rumores debido a que... El problema está que con esta película Es que si sale, muchos la van a comparar Con los Piratas del Caribe Ya que cuando salió la película los Piratas del Caribe Robert Gilbert, el mismo creador De Monkey Island, creyó que esa Era la película de Monkey Island que había salido Estrenada sin su permiso Aún así Dicen, dicen por ahí De que el proyecto Está a un futuro de crear una película De Monkey Island que sea totalmente Diferente a lo que es Los Piratas del Caribe porque esto es algo diferente No es lo mismo, pero es parecido Pero no quieren que la gente lo compare con esa película Así que esa es mi noticia oh. para el día de hoy Por Dios, vamos a taclar en algo Piratas del Caribe será Piratas del Caribe Se por Disney, no es mala película Pero yo creo que Monkey Island tiene mucha más personalidad y estilo que Piratas del Caribe Por supuesto, además es un, person es un personaje increíble chistes es que son... Irónicamente, muy divertidos y no hace falta el tener a un Johnny Dee para poder hacer un personaje que está hecho a, gracia, a mano del genio de Robert Gilbert. Es único. Exacto. Exacto. Muy bien. En guardia, mamarracho. Esas palabras <risas> no son las de un macho. <risas> ok, y creo que ese fue eh, las, el final de las noticias. Así que estas fueron sí. las noticias... Noticias con interfer 1, con Chiro y con Pat. Ay, es ¡Bravo! Es super. Ahí ahí tenemos lo, los tres noticias. Perfecto. Y muy bien todos. Ya terminando con estas noticias vamos a comenzar con nuestro tema de esta ocasión que mencionamos la vez pasada que vamos a estar hablando sobre Foxiches. Así que pam pam para pam. Okay bueno but, bueno rap, okay rápidamente eh, bueno Foxiches ustedes saben lo que es Fox Hits, es un bloque bueno primero fue un bloque luego un canal. canal. Bueno, fue un bloque primero y luego un canal. Exacto. a través de Fox. Fox se hacía la propaganda de Fox Kids. Y comenzó, ahí comenzaron a dar los Power rangers, me acuerdo. Exactamente. Ok, ahora Broken, comienza a hablarnos un poquito al principio. Bueno, como dijeron, que Fox Kids empezó como un bloque y luego fue una cadena de televisión. Este Fue originalmente fundado el 8 de diciembre de 1990. Y fue un bloque de programación de dos horas en la cadena Fox con una programación de dibujos animados. Pero en 1996, la U.S. Fox Children Entertainment O y la compañía de Han Saban, o, es, que es Saban Inter, Entertainment Inc., se fusionaron dando origen al, al canal. Su versión latinoamericana partió en 1994, siendo también una sección del canal Fox. Luego pasaría a transformarse en un canal propio en 1996. En Estados Unidos, Fox Kids se mantuvo en un, como un bloque emitido en la red de canales de, la, de aire Fox y estaba a cargo de José Mudarra y Luis Francés. Hasta su desaparición en septiembre de 2002 para, un, para dar paso al bloque de Fox Box, posteriormente 4Kids TV, el cual dejó de emitirse el 27 de diciembre de, del 2008. Y es un poquito de historias al respecto sobre Fuzz Entonces, eh, Pat, háblanos un poquito sobre los bloques de programación en el canal. Bueno, algunos bloques de la programación que fueron emitidos por el canal. Primero, está la parte del bloque de Girl Power. El bloque que se emitía en la mañana e incluía dibujos animados para chicas como Dientes de Lata. <ríe> Tres Espías Sin Límite, o en inglés sería Totally Spice y Ángela Anaconda se emitió de 2001 a 2002 cuando por falta de audiencia el bloque desapareció no había muchas chicas parecer aunque algunas de sus series se siguieron emitiendo en el canal hasta que cambió de nombre a Jetix luego estaba invasión anime bloque que se emitía en la tarde e incluía solo animación japonesa análogo a lo que era tsunami o uh, Cartoon Network como Pokémon Como la más importante y con más éxito solo en España También estaba Monster Rancher, Shaman King Solo en Latinoamérica Y super certita Ay sí, ya hablamos de esta serie la otra vez Don The También teníamos Flint, El detective del Tiempo Digimon, Shinzo, Los Caballeros del Mundo Mon Kirby, Transformers, ay, si no habré visto esa serie, Beyblade, Metabots, Dinosaurs, Bad Neighbor, Kid Musculo, Mega Man Anti-Warrior, Spiderman y Spiderman Sin Límites. Autopista Estrenado en 2001 fue uno de los bloques más duraderos ya que se siguió emitiendo incluso después del cambio a Jetix. Finalmente el bloque fue retirado en 2006 Y Jetix estrenó en el bloque b y Puka. Eh, luego estaba el bloque de Insomnio, bloque que se emitía en la noche a partir de las 00 horas, e incluía programas clásicos y nuevos como Los Tres Chiflados, El Zorro, Mortadelo y Filemón, <risa> Los Locos Adams, Batman y Dilbert. Este bloque se emitió del 2001 hasta el 2002. Desapareció también por falta de audiencia. Y los otros dos últimos bloques Está Misteria Lo que comenzaba a partir de las 22 horas Y que incluía programas como El Colegio del Agujero Negro Ciencia Traviesa y Escalofríos ¿Se acuerdan de Escalofríos de Errol Stein? Yo sí recuerdo Yo también Estaba bueno eso Que decía cuidado lector Está a punto de tomar su susto de Escalofríos Bueno, Continuando, también se es estrenó esto en el 2001 y es lo que se siguió emitiendo también incluso después del cambio a Jetix, hasta ser finalmente retirado en el 2007. Eh, bueno, ya mencionamos ahí algo sobre Jetix antes de hablar sobre Jetix. Pero Fox Kids eh, llegó, eh, terminó en 2002, luego del 2000 ya creo que ya sí, después de, mismo en el 2002 comenzó Jetix y luego Jetix sí. se transformó en lo que ahora conocemos como Disney XD que Dios mío, nombre más tonto. Pero bueno, va, eh, no, vamos, a vamos a contestar primero ahora con FoxKicks y luego tal vez hablaremos de Jetix pero Jetix y FoxKicks realmente no sabíamos mucho, lo no único que fue un cambio de nombre y de series. Eh, FoxKicks... Que... Sin... No, gran cosa, cambió de nombre y la programación, pero no es un cambio. Un no, no, gran no, cambio, no, sí. No, no, no, no. no se sí, fue un gran cambio. ¿eh? Además, en el Fox Kids daban el mundo de Bobby. Ya no dan esa serie. Esas series eran no buenas, un mundo de Bobby. Los no, x Men. No, no, no. ¿Qué pasó con el que... Yo lo que quiero resaltar es la ironía de Interview que dijo, no, tan solo cambió el nombre y toda la programación, pero no, no es gran cambio. <risa> o sea, <la risa> no, con no, se murió con no, el cambio de nombre, o sea. No, eso, No, este sí eso, es, no, el, no, no. Yo dije que, eh, eso, que no cambió mucho como, porque lo único que no cambió fue el nombre, pero las series eran las mismas hasta cierto punto. Por, por Dios, no, Interfee. Eso fue. No, y que, yo, King y eso fue eso un feo. Como, Eso es como decir que tú y yo somos iguales, excepto por la estatura, color de piel, ojos, orejas, boca, y nariz y la, y la contextura. Y no, no, cambio, no hay cambio, no, no somos no, muy parecidos, ¿verdad? No, no, no tanto, la verdad. <risa> no, pero ya hablando en serio. Pero eso es bien. como de, En serio, eso es como decir que yo me parezco a lo que está, excepto que somos de ¿Y diferentes y sexos, hombre. color de... Diferentes sexos, color de piel, estatura, con textura, cabello, ojos, boca, nariz y todo. Profe, ya no estabas demasiado del, del tema, vamos a ver qué sale Oye, entonces Fox Kicks más que nada era una alternativa para aquellos de nosotros que estábamos cansados de las tonterías que estaban poniendo en Cartoon Network y cuando no estaban dando nada bueno ni que no dijeron que no fuera a oyearnos los Rugrats, ahí de una vez poníamos Fox Kicks para ver un poquito más. Cuando, de año. ¿Y cuando Tunami dejó de ser bueno? Ah también, más que nada. Oye, entonces eh, Foskids se transmitió en muchos lugares, pero vamos a concentrarnos eh, específicamente en Latinoamérica y la parte de España, que generalmente España y Latinoamérica tenían un, más o menos la misma programación que obviamente, lo doblaje era diferente. Así que vamos a ir por años. Así que Chiro, ¿qué tal si nos hablas de los años que tuvimos con, con Tsunami? Bueno, pero bueno, no con tu nombre, por <risa> favor. Sí, oh, sí, kids. entiendo. Pero entiendo. Es, que, es que tu nombre lo hicimos el año pasado y aún me queda muy, muy presente. Sí, sí, entiendo. aunque Aún aunque da el sentimiento. Bueno. <risa> eh, desde que se tiene, ¿cómo decirlo? Eh, conocimi o sea, desde que se tiene conocimiento del registrado eh, por FOSKids ha perdurado con programación desde 1996. Hasta el 2004, que vendían siendo ocho años, ¿no? Uh... Sí, aproximadamente no, no es... sí, sí, sí, sí, ocho años, sí, ocho años. Del 96 de al 2000, años. 2000 son cuatro años Y del 2000 al 2004 son cuatro años Así que eso vendían sí. siendo ocho años. ocho años Ay, Dios mío, ocho años sin Fog Kids Para uno le dice, o sea, digo, seis años sin Fog Kids Parece tan poco tiempo, pero a mí me pareció que fue hace una eternidad Bueno, uh -huh. eh, Dejemos donde el paso de la nostalgia, y voy a mencionar algunas series de, que han pasado desde 1996 hasta el final. En 1996 se vieron series como El Mundo de Bobby, que se transmitió hasta el 2000, Casper hasta el 98, Inspector Gadget hasta el 97, Mortal Kombat, Defensores del Reino hasta el 97 Mi Vida con, Viviendo con Rui hasta el 98 Los Primeros Power Rangers hasta el 2000 Los Cuatro Fantásticos hasta el 2001 Escalo hasta el 2004 X-Men la serie animada hasta el 2001 La Garrapata hasta el 98 ¿Alguien se acuerda de La Garrapata? Oh, yo sí me acuerdo, sí. Bien, bien graciosa esa serie Exacto eh, Spider-Man hasta el 2001 Power Rangers CEO hasta el 99 Y Mask Rider hasta el 98 No sé si alguien se acuerda de Mask Rider Más o menos recuerdo, sí Sé que es japonés, eso sí Después para el 97 Gargoyles o Gargolas hasta el 2003 Muy buena ese eh... Oh, ese me gustaba mucho Gargoyles <risa> <Me> gustaba. <risa> <risa> Eh, Teenage Mutant Ninja Turtles Next Mutation mm, No, no es bueno Hasta el 98 Prefiero las tortugas Ninja originales siempre Las, las aventuras de Sammy Max hasta el 97 que hasta la fecha tengo dudas de que de, de, tengo mis dudas si lo, de verdad lo llegaron a pasar en español yo nunca lo llegué a ver si es, si es que así lo hicieron sí se sí en español las Perdón aventuras de Sammy Max las aventuras de Sammy Max la serie animada sí por lo menos acá en la Argentina la pasaron en español yo me acuerdo la daban al mediodía Y no me dijiste eso cuando yo le pregunté a todos, Paz. Es que yo creía que no quería interrumpirte. Algún algún día voy a salir bajo tu almohada y te voy a asesinar cruel y salvaje y sádica y asesinamente. No. Por favor, por favor no. Es que ¿cómo no me dices algo tan importante, tú sabes que adoro a mi Max. Bueno, perdón. Es que... si me... ahora en español. Ya ya por se verán a la salida, mejor. Bueno, no, no, no puedo hacer nada malo para... me, me agrada demasiado. Okay. Ah, bueno, eh, bueno demasiado gracias. demasiado como para hacer algo malo, ok. Ah, okay. bueno. Siguiendo. Solo hacen voodoo si quieres. <ríe> en 1997 estaba... Sí, sí, sigo con los Power Rangers 2 hasta el 2... Turbo hasta el 2000. Eh... Y ahora al 98. Al 98, Godzilla la serie hasta el 2000. Las aventuras del libro de selva hasta el 98. Eh, Power Rangers en el espacio hasta el 2001 Muy buena eh, Y el mundo secreto de Alex Mac. muy buena también, me, me gustaba mucho hasta el 2001 A mí me gustaban los Power Rangers porque estaba, trabajaba Justin mismo y era muy lindo Esa temporada <risa> en específico, de en el espacio Ajá, era, era, Power el, Rangers, era Power Power, uh, el Silver Power Ranger. La verdad prefiero, sigo prefiriendo el Galaxia Perdida al espacio, pero eso es cuestión de gusto es A mí uh, me gusta más el espacio que la Galaxia Perdida. Bueno, como digo, cuestión de gusto, así que sigamos. En 1999, NASCAR Racers hasta el 2001, eh, Transformers, eh, Beast Wars de hasta el 2000, Excelente. Power... <ríe> De Beast Wars, no hay que confundirse con los Transformers Transformers. No, no, no, Beast Wars, Beast Wars Transformers eh, también fue ¿Esa... muy buena. Mm, sí, sí, no le, no le quito mérito, sí, a mí me gustó bastante. Hasta que conocí los verdaderos Transformers y a mí me gustó más. Bueno, claro, el original <risa> nunca cambia. Exacto. Power Rangers o la galaxia perdida hasta el 2001, mi temporada de Power Rangers favorita de todas. En España solamente por Fox Kids llegaron a pasar los Teletubbies. ¡Teletubbies! ¡Qué molestia! ¡Los odio! <risa> ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios. Y no es en el cofón de me Está loco, está loco <risa> Dios mío, no pudo haber no, no, no, disculpe No pudo haber existido una serie tan retardada En este mundo que no había sido Ustedes o sea, estuve Del 31 de marzo del 97 al 5 de enero de 2001 Esa fue el, una de las peores series que yo he visto en mi vida No, es una muy de muy las peores cosas la de... la que es para niños. No, sí, claro, supuesto No, pero que eso, eso, no te digo que Esa, historia, esa serie ponía no, a los niños no, estúpidos Entonces eso hacer? fue Espera, no, Espérame, espérame, espera, mi Esa es una de las peores cosas que pudieron haber salido de Reino Unido Disculpen Es que tienes razón, o sea, que podemos, o sea, a pesar de todo, aunque sea una serie dirigida para mí, Henry, principalmente de 0 3 años, ¿qué podemos esperar de una serie que solo ah, que ni siquiera habla, que solo hace el sonido de que sí e oh ah, tuvi papilla, tuve papilla? <risa> Ay Dios mío. <risa> mi hermana estaba loca con esa serie cuando ya tenía como creo que cuatro o cinco años. Y cada rato peleábamos con la televisión por pues, decirle, no, ¿qué te haces? No, no, no, no, Entonces mi hermana era bien bien famosa, eh, bien famosa era bien fanática de, creo que eh, era o de Tinky Winky o de Dixie. Y de la niña creo que era, le, ella le gustaba a po más que a Lala, y miren que o sea, me acuerdo de los nombres, ¿cómo es... no, no sé. Creo que el odio que le tengo a la serie, creo que por eso me acuerdo de los nombres. Una de las, le digo nuevamente, una de las peores cosas que pudieron salir, pudieron salir del Reino Unido fue esa serie. Lo horrible era oh. que tenían el bebé, tenían un sol con cara de bebé y hacía eh, je, je, je, je", que le faltaban los 10 grados. No, no, sí Ay, era Dios mío. Fastidioso. Eso es, me me muestra. Ese, ese sol con cara de bebé a mí me asustaba. A mí también. Ok, entonces sigo. Sí, dale, dale. Okay. Solo en España, en Foskir, los TD tubies, cosa que todavía no, no consigo en mi mente, eh, el show del pájaro de loco, que me gustaba mucho. De, <risa> <el de> los... <risa> Desde el 99 hasta el 2003, ¿Interfear a ti no te sale la risa de Woody? No, para nada que no. Y una de las fav grandes favoritas de Interfear, Super Cerdita, hasta el Super 2000. ¡Super Cerdita! El mejor majo show que ha salido en el mundo. <risa> <risa> okay, en el 2000, la primera temporada de Digimon hasta el 2003, adoro Digimon. Dios mío, ¿cuántas veces yo...? Lo he mencionado antes, disculpa, que tengo que mencionar. ¿Cuántas veces mencionaron... Al final de, de la primera temporada de Digimon decían Y el próximo episodio de Digimon 02 Y vienes y te quedas el otro día esperando a Digimon 02 Y no sale Digimon 02 Y espérate, no me dieron que va a salir Digimon 02 Y luego pasan de nuevo los, los 50 episodios Y luego te dejan de nuevo Y la próxima vez va a ser Digimon 02 Y digo, oh por fin Digimon 02 Pasa el otro día y comienzan desde el principio con el primer episodio ¿Qué pasó con Digimon 02? Y Digimon 02 vino a salir en los... Creo que al final de 2001 o a través del 2001 No, perdón, de no, no del 2001, 2002 Llegó a salir Y yo no estaba en, en Dominicana Así que nunca lo pude ver Hasta que llegué aquí Lo tuve que ver en, en inglés Y no en español Así que fue horrible Horrible Ok horrible. ya puedes continuar Horrible un... En pocas palabras <risa> ¡HORRIBLE! ¡OH SÍ! Estoy, estoy yo como el ojo Moco Ok eso That was awkward okay. Bastante dale Adelante sí. eh, Sigo con el 2000 eh, Action Man hasta el 2001 oh, No action. me encontraba muchas sentido De esa serie Pero tampoco estaba tan mal Travesuras en el Diablo 402, ¿quién se acuerda de eso? me acuerdo nomás del nombre, pero nunca recuerdo haberla visto Dime una cosa, ahora que estamos hablando de Action Man ¿Llegaron a dar a Max Steel en Fox Kings? Mmm... no, que yo no acuerdo. Mejor sigo Cartoon Network Yo realmente no recuerdo, pero el cote no lo Yo me acuerdo Con la serie animada hasta el 2002 Monster Ranger hasta el 2002 Oh wow, qué serie más buena esa Muy buena, la verdad. Era Pokémon Power... con Digimon. Más o menos, más o menos. <risa> Power Rangers a la velocidad de la luz hasta el 2004. Uh, Lightspeed Rescue, me encantó esa. Chinchan hasta el 2003. Los Caballeros del Mundo Mon hasta el 2003. Yo adoraba esa serie. No me acuerdo. Eh, es más, Los ni la... ¿no? no creo que ni la eh, eh, La niña de traje blanco que no me acuerdo cómo se llama. Y el otro niño con cabello puntiagudo Y que el papá de la niña siempre iba con ellos, que es un científico. Que tenía que recuperar cinco artefactos. Que te, con una tarjeta invocaban monstruos. Ah, no, nada. No me que me... El, que okay. el villano era príncipe, un tipo llamado Príncipe Excentro. No, nada. Oh, yo me, Ya me acordé, sí, creo que sí lo vi. ¿Qué? <risa> ¿Qué? nunca me acuerdo de los nombres, pero creo Joder, que sí lo vi. Adoro esa serie, es demasiado buena. Y... Una de mis personajes favoritas de Fox Kids Que jamás me voy a olvidar, que yo nunca me la perdía, NUNCA Pat Labour, hasta el 2002 ¿Quién vio Pat Labour? No. Solo visto la película, muy buena la película, la 1, la 2 y la 3 creo, muy buena Quien no haya visto Pat Labour no merece perdón de Dios Ay, yo, o sea, Aquí Espera un momento A no le guste Pat Labour, pero sí le gusten los mechas Ah ok, también a ahora sí si... Sigo con el 2001 Kid Musculo ¿Quién ha visto Kid Musculo? No, eh, no Nada más me acuerdo de la canción del opening Yo no recuerdo <risa> Kid Oh, ya. Yeah. Oh. Ultimate Muscle se llama en, en, en, en, se llama en inglés Eh, Cookie, Cookie, Cookie... cookie. ¿Cómo se llama en japonés? Kun, kun, kunikiman Eh, Copeta, esa misma <risa> Ultimate Muscle Ultimate <risa> Que yo creo que hasta, hasta, <risa> creo que eh, Creo que la única serie manga Que se trata de lucha libre. Y eso, que los japoneses están bien, bien metidos en lucha libre. Y esa es la única que yo conozco que tiene algo que ver con lucha libre. Es que esa serie es lo máximo, o sea... Tienen la perfecta combinación entre comedia y acción. A menos a mi parecer. Dime una cosa, ¿cuántos personajes aparecen a los luchadores de la WWE eh, en esa serie? Si, si la llegaste a ver, si la cuentas. Yo la llegué a ver. Pero hasta que yo vi solo... O sea, no... No mencionaban la WWE en ni ninguna organización de lucha libre. Se supone que son unos superhéroes entrenados en otro planeta para combatir a unos enemigos malvados luchadores llamado DMP que vinieron al planeta en un puño gigante que se estrelló en el Monte Fuji o algo así. Okay. De hecho, de hecho, Kid Musculo no es una no es una de la primera serie, es la secuela de una serie de los 90 creo. Llamada King Kuman. A secas. Uh, ya caí. Interesante, no sabía, gracias. O sea, no es una serie, es una secuela. Shinzo hasta el 2002. Ahí, bueno. Yo, yo la vi en japonés porque en japonés se llama Mushrambo. Muy buena serie. Exacto. Esa es otra... ¿Cómo, cómo decirlo? Es otra versión de, de la historia de, del escritor que es chino, ese no me acuerdo cómo se llama, que vio la historia del viaje al oeste. Este es otro Dragon Ball Z. Lo único que... Mushra es Goku. Y Ulon venía siendo el, el gato ese, el cabal, y el tipo azul viene siendo el equivalente a, a Yamcha. Entonces, y, y Yakumo venía siendo el equivalente a, al monje en la historia, que no me acuerdo cómo se llama él. Eh, se me olvidó el nombre de él. Bueno, esa persona. A mí, a mí me desesperaba a Yakumo. Oh, Dios mío, tú no tienes idea cuánto... O sea. a, a mí también. O sea, imagínense a Saori en los caballos de Zodieco y cinco veces más molesta. Wow, justamente eso, así mismo. Uh -huh. Ay, Dios. Uh -huh. Ay Dios mío, tienes tantas cosas que decir. T tantas cosas que decir tampoco tiempo, ¿verdad? No, ni, ni que lo digas. Uh -huh. De hecho ahora que uh -huh. hablas, ahora que estamos hablando de Yakumo, ella tiene el complejo de, de Princess Peach de, de Super Mario. Siempre tiene que rescatarla. Siempre. Wow. Sí, se supone que ella es la que tiene que salvar al mundo. Eso sí, la canción me encanta. Esto es lo único que dice. Vamos a chinzo. Vamos a Es Lo único que dice la canción. Ok, cabe destacar que chinza no es. Pero sigamos Dientes de lata. No, nada. Oh, verde. Bastante estúpida la serie. Ajá, Face, algo así, una cosa. No, no me no. Era una chava que sus que sus brackets o sus frenos Ajá. eran magnéticos sí. y es como que wow eso o es sea el... tenía super... o sea tenía superpoderes porque una bajón de o sea en una falla de electricidad se magnetizaron sus brackets y podía oír estaciones de radio llamadas telefónicas y cosas por el estilo que esa es de Disney creo bueno o al menos en Disney sí, no. era de Disney ah, sí, bien estúpido okay. entonces ¿sí? Ángel Anaconda. Dios mío, qué ah, tontería. Bien bizarra, pero bien divertida. Uh, no. Nunca me gustó. Sí. El zorro, hasta el 2002. Oh, Batman. Okay. Eh, ¿es el, el zorro, la, la, la serie que... ¿Cómo es que decía la historia? La la, la, la, la, no, no, no. ¿Cómo es que va la canción eh, eh Dios mío, se me olvidó... Lo no, único no. que recuerdo. Zorro... Al eh, final se toma el Esa luna, cuando sale la luna aparece bravo zorro Zorro, zorro Tu espada no fallará La Z desmarcará Ah no pues no es que yo estoy diciendo Yo estoy diciendo otra que dice que, que Eh se dice que, que, que Y todo el que piense en el mar comience ya a temblar Y eh, una cosa que va Y dice el Zorro les podrá salvar Pero bueno, Es una canción bien... bien chévere, pero no me acuerdo si dice esa es la que estamos hablando Y dice al final... Bueno, en fin... <ríe> ok, <ríe> ya, continúa, continuo, continuo, ya, Batman hasta el 2002 Dilbert hasta el 2002 Los Tres Chiflados hasta el 2002 Mortadelo y Filemón hasta el 2002 Joder... Uh, vaya, una, una serie española buenísima Power Rangers Fuerza del Tiempo hasta el 2004 Heavy Gear hasta el 2004 Ángel Anaconda hasta el 2004 eh, Digimon Adventure 02 Por fin Hasta el 2004 Mi temporada de Digimon que más odio Pero no estamos hablando de eso Y La Autopista hasta el 2004 La única serie coreana que valió la pena No digas eso Hay varias series coreanas que valieron la pena Pero eh, La Autopista es la mejor No lo no, no podemos negarlo Bueno, okay, okay, de las únicas que vale la pena Ragnarok y Archlord, Además de La Autopista Claro, la otra por cierto, se llama Track City. Esa, Exacto. esa es la propiedad. Eh, ahora, en el 2002, Transformers, nueva generación. Eh, muy buena. Eh, Medabots hasta el 2005. ¿Quién se ¡Medabots! acuerda de Medabots? ¡Ay, ah, yo me acuerdo! Me gustaba en ese tiempo. Ahora en el momento es de que... Ah, sí, Medabots. Medabots Pero es sí. básicamente Pokémon con robots. Sí, de hecho, exactamente. Creo, <risa> yo recuerdo que los kids pasaron un especial antes del 2002. Que incluía... Que en, en el especial incluyeron el primer episodio de Merabots Pero la serie no la pasaron sino hasta esa fecha ¿Qué? Y en ese especial recuerdo que también estaba La película de Cyber Team Nakihabara Bueno, uh, dudo que alguien se acuerde de eso muy No, la verdad personas. no me acuerdo Así que sigamos Power Rangers Fuerza Salvaje hasta el 2004 Oh wow, Force Power Rangers Eso me gustaba Mi temporada de... Digimon favorita Digimon Tamers o Digimon 3 hasta el 2003. Adoro Digimon Tamers y solo en España Pokémon. Sí pasaron Pokémon ah. por Nickelodeon en España. Que guapo por Nickelodeon que por, por, por Fox Gis. Kids. <risa> por Fox Kids por favor. Por Digo Fox yo que, que estos son tus canales, estos son canales. Se cruzan. Justamente, justamente. Oh, el caso es que pasaron solo en España Pokémon en Fox Kids desde 2002. Okay. Gemelas en Apuros en, y, por último, en el 2002, Beyblade. El Babelay! ¡Ay, amaba esa serie! Amaba Beyblade. Me y gustaba la... la... Da, da, da, da, da, me gustaba la... La primera temporada. A mí me gustó la primera, la tercera y la segunda de The Ay, sí, la segunda es como que se veían más chiquitos, se veían más babies. Y es de que, no se supone que ya crecieron. Y luego en la tercera, un cambio repentino de... De, de animación y eso como que wow <risa> pero sí la está padre exacto no está rotando ok ahora 2003 eh, Chaman King el gran Yay, favorito Chaman King Chaman King tú quieres un Chaman King esa es la canción Chaman <risa> King al menos en Latinoamérica mantuvieron el ritmo de la canción original la Resurrección ding, ding, ding. Es ah, de los primeros el, animes que vi Los primeros el, animes que vi Y de los, a, de los y, el, y uno de los pocos animes que sigo amando Shaman King Yo creo que he visto el anime fácil unas cinco veces tanto Ay, te, te lo creo Te lo creo Y hasta okay. me lo sé de memoria, o sea, de plano Y lo sigo viendo Transformers Armada Eh, más o menos A mí me gustó Transformers Armada La verdad Cybertron mm. me gustó más La reforma es no era la de que estaban los minicons. No me acuerdo bien, la verdad, para si serte sincera. Mejor sí. Los patos extremos, ¿quién se acuerda de eso? Eran yeah. dos patos bien locos ah. que hacían cosas extremas. No me acuerdo ¿no? No, no, no me acuerdo. Las locuras de Andy. Tampoco. Sí, sí me acuerdo. Locuras de, de Andy, locuras de Andy, una serie canadiense. Ah, por eso. <tú> <tú> eh, si no vi una, una que otra vez si las vi si vi de ese. El Colegio del Agujero Negro, muy buena. Mm, bastante rara. Bueno, a menos yo no lo entendía. Rara, pero era sí. bastante buena. Sí. Digimon Frontier hasta el 2004. Ajá. Me gustó más que las dos, pero no tanto como la primera o la tercera. Y Los Padrinos Mágicos, que nos transmitían los episodios nuevos. Mm. Ay, me encantan Los Padrinos Mágicos, en especial Cosmo. Ay, Cosmo de cae. Yo creo que a todos los. los, los, los... Soy ay, soy un helado, ay estoy frío, ay, soy de Pikachu. <risa> <risa> no, no, <risa> lo, lo, lo, lo que, le da, que le han dado un español tan gay. Ay, Dios mío, qué sí, Pero tanto Cállate que ya se la cambiaron en los episodios nuevos donde sale su hijo, el puf, le cambiaron Ajá. la voz, yo es de que se oye super fake la canción, super super forzada la voz. Pero así como, como eh. Que... No, bueno, ¿Eh? es que está muy rara sino que se oye más ronca y se nota que la voz, el que le está haciendo se oye la voz así súper, que trata de hacer una voz, una voz así medio chibi, por así decirlo, y se oye súper forzada, a mí no me gusta. Obviamente que me gusta la primera voz que le pusieron, pero la verdad, quién sabe qué pasó con el con el actor, que para los episodios nuevos ya no lo llamaron. Es cierto, es cierto, la voz nueva la voz nueva de Cosmo es extraña y fea. me gustaba más la voz gay que tenía antes. No, bueno... Este parece un poquito a la que tiene en español. Digo, español en inglés, más o menos. Un poquito, ¿Entonces sigo? Sí, dale. Ya pueden seguir. Y ahora viene... Espera pues, te, te, un momento, te, tengo, que, de, de, tengo que prepararme un momento porque de verdad que esto lo que voy a mencionar es muy trágico. Y ahora, un año muy, muy, muy triste para todos. 2004. El último no. año de Post Kids. Para convertirse en Jetix. Yo no. ¡Qué horrible recuerdos! Ok, ahora sigo con el que haya sido uno de los años más trágicos de la televisión. Power Rangers Dinotrueno. Eh, estuvo bueno. Salí, yo la recuerdo porque salía de Tommy de la primera temporada. Todos se cuelan <risa> solamente por eso, porque Tommy regresó. Eso es lo único que esa serie <risa> tiene. Que hasta me salió como el, el Power <risa> Ranger Negro. ¿Kiri? Kirby, uh, sí. kirby, kirby, kirby, que está aquí. Kirby, kirby, kirby, es la estrella de aquí. El color, el color, el color. Me fastidiaba esa bolita rosa. Solamente no, yo... me gustan los videojuegos, no en, vi, no en, no en la tele. Uy, Dios mío, los videojuegos, mire. sé que lo que voy a decir? Tal vez sea sacrilegio, pero yo no cosía así. Kirby mejor que Mario. Eh, mm, ya depende de tu definición. En ciertos puntos puedo estar de acuerdo contigo. Kirby me mejor que Mario me parece. Bueno, cada vez. Oh, okay. sí. Eso no puede ser, es como si te dijera que Crash es mejor que Mario. No, no, no, no, no, no. compares Crash con Mario, por favor. Sé que a algunos les gusta más Crash que Mario, pero a mí, para mí no me lo compares, por favor. Rebelde ¿Sí? Way. Sí, pasaron Rebelde Way por en los últimos. Eh, o sea, es como para ponerle clavo en el ataúd de Fostkiss, pasaron Rebelde Way en los últimos días de Fox Kiss. Qué Dios. increíble, porque si era de Cris Morena Es una porquería rebelde, güey Nunca lo vi, pero me lo contaron y me Imagino todo lo que sea de esa productora Argentina Cris Morena Es horrible Lamento que se haya muerto su hija el año pasado, me pone Lo único que he visto de Chris Morena Es Floricienta, <risa> pero la verdad Solo vi unos pocos episodios y mm, La verdad mm, Bastante esa mala esa Siempre lo mismo Siempre lo, lo mismo siempre, lo, Ahora, lo único... eh, perdón uno ¿No? por uno por Dios sí. bueno siempre es lo mismo lo que hace Chris Morena ahora que, que bueno ya no sigue robando con casi ángeles pero es una serie también que lleva tres años y siempre lo mismo siempre lo mismo no sabes si las personas que actúan y la serie se trata de, de que son magos que son poderosos que tienen los que son robots que tienen magia que tienen la misma música de siempre y ahora ya nada no más la serie pero sigue robando en el teatro ay Dios Dios mío, yo lo único que lo único que recuerdo de esos pocos episodios de Floricienta era una loca, creo que se llama Florencia o algo así, gritando a todo el mundo que sí, que sí, que sí, que sí, pato, caballo, perro, iguana, loro, condorito o algo así, y regañando a siempre unos tipos eh, ahí. Ok, entonces esta es cosa de, ok, esta cosa de The Beverly de, de, de, de qué se trataba, de, de qué es esto. No sé, que nos digan mm, la pata, ¿sabes? Yo no la vi porque yo estaba en, en Changuilante en ese momento Pero... y allá no lo daban Pero eso es lo que me han contado Se trataba de una serie de... Estaban en una escuela, era como RBD yo, Para mí una forma que me han contado Me parece que era como RBD Eran toda una escuela, eran todos chicos así rebeldes Y había... Y hacían lo que se les da la gana Y hacían canciones y también cantaban y todo Pero... Un RBD pero argentino, robado. Como decir. Rebelde, la telenovela Rebelde fue una copia de Rebelde Way. En pocas palabras. Ah. Y menos te puedes dar una idea de qué es lo que se trataba. Rebelde Sí, Way? es lo mismo si lo pones en perspectiva es lo mismo. Era parecido eso, me imagino que era eso así. Ya yeah, entiendo yeah, súper. La única, la... y ay ah, eso que, pero eso es lo que decía Shiro sobre la, la chica que hacía de Floricienta Bueno, la misma chica hizo una serie, también por Chris Morena, que se llamaba Nini Hicieron dos temporadas y ya te imaginarás otra cosa horrible ay, <risa> ah, ya, ya, ya me imagino okay. Entonces mejor sigo uh -huh. También pasaron las tortugas ninja, ustedes saben, el reboot uh -huh. Horrible porque de verdad no me, no me imagino otras tortugas ninja que no sean las originales Tinnish Mutant Ninja turtle, tinnish mutant, mutant Ninja turtle, tinnish mutant. mutant Ninja turtle. Här är sin hajel, tappa! Okej, då är det spelas i nivåer eller totalt spåis? Ja, det har passat. Så de spelar en nivåer eller totalt de spelar Kids Antes de volverse Jetix yes. <ríe> Y eller totalt spåis? Så de spelar i de spelar No estaba claro, tan bueno. mal esta serie, de verdad No, me No, tan mal. No, de hecho, me gustaba mucho. A mí me, gustó sí. el, eh, me gustaba el concepto de batallas, de nuevo, igual que Metabox. Eh, Pokémon con robots, básicamente. Bueno. No, no, bueno, realmente no es un robots, es eh, como un programa de, de, de... Bueno, ustedes saben lo que me refiero. Y me gustaba el concepto ese de los chips, que eran eran como el concepto más o menos de la carta de equipo en Yu-Gi-Oh! Si se si la han visto, por ejemplo. Me ha regalado mm. mucho a eso por, Oh, por cierto, ha, realmente eso me olvidó Yu-Gi-Oh! Eh, ha tenido su segundo Récord Guinness por ventas de cartas Yu-Gi-Oh! ha vendido 25 billones de cartas oh, bueno, wow. bueno, ese es el número en, en inglés En español eso ha vendido es 25 papel. mil millones de cartas los, los, los pobrecitos árboles Deben estar llorando Es mucho papel eh, Demasiado papel, Bastante. espero que estén reciclando <risa> Malditas cartas no <risa> <risa> oh, oh, hablando de eso, hoy oh, qué bueno que mencionas las cartas de Yu-Gi-Oh porque justamente me acabo, eh, eh, acabo de comprar la baraja nueva de se llama eh, el Santuario Perdido y acabo de hacer una baraja de las hadas muy buena, muy buena baraja por cierto para aquellos que estén escuchando que juegan Yu-Gi-Oh consigan esa baraja y hagan una, una baraja de hadas es muy buena. Okay, eh, Shiro continúale. Mm, mm, no mm, ya no hay nada más ahí murió Fox Kids ah y ahí murió Fox Kids. ¿Pero en el Fox Kids ¿sí no daban también los Motorradores de Marte? ¿Sachichas de Rock and Roll? Yo creo. No me acuerdo, los Motorradores de Marte era una copia vaga de los Rebel y de las Tortugas Ninjas. Era los horrible. Motorradores de Marte yo lo vi en el Canal 2 en Dominicana, en No Me ah. acuerdo que lo daban a las 3, 4 más o menos, 3 y media, 4. Sí, acá, acá lo daban en el Fox, por eso me acuerdo, antes que fuera Fox Kids. Pero bueno, como dice Carla, un minuto de silencio por Fox Kids. <risa> y ya, Fue todo. Espera bueno. RIP, no descanse en paz, descanse en piezas. Porque no te mataron, te destrozaron. Uh -huh. Un poquito. No sé si pieces Me ah, <ríe> <de ríe> <so> <ríe> caí <Eka, son> pedazos. <ríe> Súper. Bien, entonces, eso fue nuestro querido Fox Kids. Muy bien, entonces vamos a hacer un, un breve resumen al respecto. Entonces, ¿cuáles fueron nuestras series favoritas de Fox Kids? Mm... Todos los Digimon, Chinzo. Autopista Beyblade. Transformers Medabots Transformers Dios mío, es que simplemente me gustaba el 90% de la programación de Fuzz Kids Guac. El mundo de Bobby Shaman King Beyblade Megaman Shaman Man. King, cómo olvidarlo X-Men Escalofríos X-Men, Spider-Man, Hulk, Hulk. Los Vagarañas, que yo no me colaba lo los arañas. Los Power Rangers, la galaxia perdida. Bueno, bueno, es difícil, es difícil seleccionar porque como dice ¿Eh? Shiro, el noventa de la por el, el, pro el 90% de la programación era muy buena. ¿Por qué no ponen la pregunta a cuáles series no nos gustaban de Fox Kids? Ajá, exactamente. ¿Cuáles series no le gustaron de Fox Kids? Vamos a hacer, vamos a pagar. Super cerdita. <risas> Sacrilegio. No, eh, Shiro me va, me va a matar, pero nunca me gustó Digimon. Así que. Eh, hey, no hay problema, no, no fue para todos. Bueno, yo hago Digimon 02, así que eso tendría que incluirlo en mi lista. Bueno. Eh, dame ver, que no me gustó? eh, El moral combat que pusieron. Estaba bien este... chifi. Ay, sí, yo nada no de... más, no más vi los primeros Power Rangers, así que los los siguientes Power Rangers no me gustaban tampoco, así que... Mm -hmm. Wishbone, no me gustaba. Un perro que cuenta cuentos, por favor. <risa> Luego estaba eh, la serie de Godzilla, bien chifi esa, tampoco me gustó. Eh, el, el joven Hércules estuvo más o menos, pero no del todo mi agrado. Eh, los perros espías, las aventuras de Shirley Holmes, <risa> que, <risa> que, que, básicamente chica. Sherlock Holmes, pero en forma de chica. Chica... Eh, ah, dientes de lata asqueroso. Eh, ah, también <risa> ese... Eh, los NASCAR, The Racers, que realmente eso no sé por qué estaba ahí, pero bueno. Eh, Ugh, y las cucarachas, qué demonios es eso. Eh, en, en un show del Pastor Loco. No, estuvo más o menos. A, a mí me gustó, a mí me gustó. No estuvo gustó. tan mal. En especial cuando pasaron los clásicos. Action Man. Action um, Man estuvo medio chata, tampoco me gustó mucho. Los Dinosaurs que subieron ahí... en eh, el 2000. es que dos exactamente, más o menos. Que dos estuvieron. Y... Ya me voy ver. Sí, yo creo que es eso. Y... Yeah, yeah. ¿Qué otra cosa no me gustó? Es que ese es el punto, la pregunta no es ¿Cuáles series nos gustaron? ¿Cuáles series no nos gustaron? me Es preguntar. pregunta mm, Exactamente, eso está bastante difícil Ah, y regresando, a, oh, regresando al tema este de las novelas argentinas La única novela argentina que me, más o menos me agarró la atención fue Cebollitas Uy, eh, oh, Cebollitas para... pero peor, Cebollitas era, era era patéticamente feo, encima Cebollitas es su campeón, Cebollitas es su No pero, no, pero la canción... Eh, no, pero la canción era... era no, la canción... se, se escuchaba más de que... oye, oe, oe, oe, oe, oe, así, así... Ah, dime. ¿Paso una pregunta off-topic? Ah, uh, sí, sí. ¿Alguien se acuerda de...? ¿Alguien sabe si siguen pasando por Boomerang o por Cartoon Network, por donde sea, que eh, ha de estar? Eh, no, ya no. Bueno, que yo sepa en Cartoon Network ya no lo siguen pasando. En Boomerang, hace poco tuve el programa, hace, hace poco obtuve el canal, pero no, según yo no. Muy bien, entonces creo que ahí más o menos, ya lo terminamos, así que ya, sí, eso fue First Kings de, de que vivió desde 1996 hasta el 2004, hasta que se convirtió en Jetix y luego XxD que es VDA, pero bueno, eso fue. Entonces ya vamos a retirarnos y regresamos en unos instantes. ¿Estás cansado? ¿Sin energía? ¿Quieres una bebida que te apague la sed y te dé fuerza? No busques más. Bebida Energizante Sani, la bebida oficial de Naruto Sumaki. Bebida Energizante Sani, no eres sombrerero ninja si no pruebas una. Pa, pa, pa, pa. Me encanta, Me encanta. <risa> Y con eso Hemos regresado Muy bien, entonces eh, Pat tuvo que retirarse como lo hace Regularmente y ya por fin tenemos de regreso A Suki, hola Suki, ¿qué tal? Ah, ¡Suki! A... ¡Suki! Hola, yo Sí, Suki eres la, fa eres la favorita de nuestro público sí. Este... Definitivamente Te puedo, eh, eh puedo eh, dar un argumento en contra, pero bueno... Y basándonos no, no absolutamente te... en nada, eres la favorita. Créeme, no te permitiremos dar argumentos en contra. Es muy contundente como para que estés contradiciendo eso. Uh -huh. Te lo puedo contradecir, pero está bien. Eso lo dejamos para después, si quieres. Eh, entonces, aún uh, tenemos aquí a Chiro y a Profestar, como siempre. Entonces vamos ya a comenzarles... nuevo <ríe> Y vamos a comenzar por fin con lo que nos queda de episodio, entonces ya hemos terminado con el tema de Foxy, que, que quedó bastante bien ya tenemos un, un poco más de idea de las series que antes se presentaban en Foxy en Latinoamérica, y la evolución del canal, hasta lo que es ahora que es, entre comillas Disney XD. Bueno, entonces ya vamos a darle con los mensajes. Como no hemos tenido mensajes en el episodio pasado de aniversario o personas que ya algunos de ustedes saben vamos a meter un mensaje que no he leído la vez pasada, porque era muy largo entonces vamos a poner este así como eh, de relleno hasta cierto punto y luego de ahí vamos a irnos a uh, unas preguntas que el querido Chino nos vamos a hacer a cada uno de nosotros y ahí vamos a continuar entonces vamos a poner el sonido y vamos a comenzar con los mensajes you got mail. solamente uno Entonces rápidamente, este es de nuestro supuestamente nuevo oyente Pincardo Que lo había dejado este mensaje en el episodio pasado de abril Pero no lo, no lo había leído porque ya lo había puesto otro Así que bueno, nos sirvió para ponerlo aquí en este Y dice, ya escuché el último episodio, es decir, el de abril Estuvo muy bueno y como se me está haciendo costumbre Ya les dejé un comentario en la web, así, la página, sobre ello Más pequeño, pero al fin de cuentas, agradeciendo que uh, amanece mane el día, es ¿no? lo que quiso decir, más que nada porque ya tenía sueño. Ya com eh, ya comenten si soy un nuevo seguidor de ustedes. Entonces, cuando te comí la eh, podcast pocas que he escuchado episodio, fue el de febrero, el episodio 21, aclarando que el chollo no es uno de mis años favoritos. Y, dice, y me agrada mucho la forma en la que, que llevan a cabo el programa. Me he estado poniendo al tanto de los anteriores episodios, aunque todavía me faltan muchos. So. Imagínate, esos no, episodios no, que hemos sacado ya son de una hora la mayoría. En ese sentido, me gusta mucho el anime y el manga. Y normalmente uh, como ella expone, si nos vamos a las carcaraciones de acuerdo a los gustos, me considero más un geek que un otaku. Dado que en realidad me gusta un poco de todo. De juegos de rol, juegos de videojuego, juegos de si videojuegos me han dicho. Animes tanto japonés como de otros tipos, mangas, cómics, es decir, occidentales Lectura de novelas épicas, películas de ciencia ficción, etcétera. Así que el chico le gusta de todo El chico lee de todo, es de todo, o sea, vaya, no, no es un solo genero Exacto mm. He visto pocos Oye, y lee. leído ah, dime ¿Puedo decir un argumento respecto a eso? Sí, rápido, porque me interrumpiste el mensaje, no he terminado de leerlo Dime <risas> Lo, lo lamento en testosterona. Yo simplemente digo de que está mal calificar de geek A lo que le guste en eso. O sea, a la gente puede gustarle eso y no hay problema. O sea, por ejemplo, tomemos por ejemplo el libro de la Divina Comedia uh -huh. escrito por Dante Alighieri, bueno. un poeta italiano. Sí, sí. Muy buen libro, por mm, cierto. Sí, definitivamente. Y yo creo que... Yo creo que eso puede contar como una novela épica. Mm -hmm. Y que nadie se debe sentir mal por leer un libro tan épico como este. Sí. No, pero no quiere decir que se sienta mal. Solamente dice que él mismo se conseguirá un kick más que un otaku. O sea, en vez de otaku es un kick. ¿eh? Exacto. entonces Como eh, los que dicen que son Akiba en vez de otakus. O sea, nomás por decir, no me considero esto, <risa> pero me considero otaku. Exacto. Entonces, no es que se sienta mal, sino que se sienta así. Entonces, bueno. Como ejemplo No, no, yo digo por... Yo digo por algunas personas que puede haber que, por ejemplo, se sienten mal porque les gustan los videojuegos y la gente no, le, como que no le ve bien eso. Bueno, eso es otra cosa ya, entonces ya no sabré la pero bueno. No, no, por la... Por dar un ejemplo, por darme un ejemplo. Sí, bueno, entonces déme terminar antes de que, que continúe el Entonces, déme sí, sí. eh, rápidamente te usted me diga, no pierdan no la idea de lo que me van a decir. He visto pocos y he leído mucho menos. Sin embargo, creo que es un trabajo muy bonito y una forma muy buena de expresar ideas que pueden salirse hasta de la realidad. Y su forma de acercarnos a este arte me ha gustado de sobremanera. De nuevo, entre comida. No es el primer podcast que escucho en, en este género, pero sí es el único al que le estoy dando seguimiento por su calidad. Así que gracias por eso. Una sí. felicitación por su, su segundo aniversario, gracias. Y espero que sigan así mucho tiempo. Para poder aprender más sobre este, este, este género. Por favor. Felicítame a todos los que Hacen posible su anime radio Felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones Me despino esperando que tengan un muy buen día Y aguardando que salga el nuevo episodio Así que es este Y sí entonces ese fue el, el, el, el mensaje de bien Que has publicado como siempre Esperamos escuchar más de ti En los próximos meses, si es posible Y nada Darte más información al respecto de esto Y que te sientas un poquito más de taco Que Kik, que si es posible Y sí, ok, entonces, eh, bueno, sí, ya este es el último mensaje, entonces vamos a decir que este es los, el, el final de nuestros eh, correos. You've got mail. Ok, Chiru, entonces, dinos las preguntas que no iba a mencionar. Y... Bueno, señores, ya que eh, quiero hacer algo diferente y un modo como que de... Como que de entretenerlos a ustedes y como que no perderé el hilo de lo que son las preguntas que me hacen Esta vez haré algo diferente y yo le haré preguntas a mis tres compañeros O sea, a Interfit, a Suki y a Brookstar Empezaré contigo, Suki <risa> Muy bien, venga Sé que tienes un gusto, sé que tienes mucho gusto por lo que es el doblaje y todo eso La pregunta es ¿Por qué te interesa el dólar? O sea, hay muchas personas a lo que a lo mejor no les interesa, pero a ti sí te interesa mucho y tienes mucho, y le haces mucho seguimiento de eso. ¿Por qué? Um, la pregunta es un poco difícil, la verdad no te sé decir un por qué, no sé, tal vez eh, me gusta la interpretación, la forma, lo primero me gusta mucho la actuación, empezando, creo que es por ahí por donde me puedo ir. Y pues me gusta mucho todo lo que tenga que ver con la voz, tanto canción, interpretación o radionovelas. Y pues el doblaje, no sé, como que de la, me atrapó, cosa simple y sencillamente no te puedo hacer así dar una razón muy lógica. O sea, por esto o por, por X persona me gustó, no sé, como que me atrapó. Me, creo que lo o que sea. fue el doblaje en esa época logró lo que tenía que lograr, captar la atención y hacer que te gustara y que siguieras de lleno el doblaje. O sea, ¿podemos entonces decir a resumidas cuentas que eh, lo, o sea, todo lo de que lo que está relacionado al doblaje te gustó por una razón que no sabrías definir, pero que está ahí? Está, exacto, o sea, me, o sea, me gusta mucho, por ejemplo, o sea, me gustan las cosas originales, pero no sé, siento como que en el doblaje, en algunas ocasiones, no digo que en todas para que no me malentiendan, le dan, no sé, como que hacen que se sienta no sé diferente mucho mejor o que le o que entienda ciertas cosas o sentimientos del personaje en cuestión anime película de la vida real lo que sea con el doblaje porque no sí sé, algo pero o sea sí sí está ahí algo está ahí no te sé decir pero está ahí pero que me gusta mucho la interpretación la actuación y eso pues ayuda bastante bueno muy interesante la respuesta de Suki me me gustó mucho saber O sea, yo creo que a muchos les gustó saber por qué te interesa tanto el doblaje, <risa> mi querida Suki. Bueno, ahora vamos con Broken Star. <risa> Broken Star. Okay. Eh, ¿Cuál es tu género, ya sea de películas, de libros, de animes o de lo que sea, y por qué? Y cuando digo género bueno. me refiero a cosas de que sí, acción, aventura, acción, aventura, horror, eh, suspenso, uh -huh. comedia, drama y cosas por el estilo. Sí, sí, te entiendo. Bueno, si te refieres a películas, me gustan mucho las películas de acción que tengan muy buenos efectos especiales y que tengan buena historia. Porque si me llevas al cine vas a ver una comedia romántica, eh, lo más curioso, lo más probable es que me quede dormida. Entonces. <risa> entonces y se puede corroborar eso. <risa> entonces, que, entonces, para mí una buena película tiene que tener eh, buenos efectos especiales, acción y buena trama. Anime es lo mismo. Es casi lo mismo. Tiene que ser de acción y buena historia. Aunque sí también te veo un show, un y. Sí, son medios románticos, pero a veces tienen su buena, su buena historia y acción. Eh, ¿Libros? Eh, te leo cualquiera que tenga, igual, buena trama. Eh, te leo clásicos de lo que sea, la verdad. Aunque sinceramente prefiero historias este así de fantasía, estilo Harry Potter. Claro, no me pongas Twilight, que también me quedo dormida. Así que, <risa> entonces sentimos a los fanáticos de Twilight si esto no Ay sí por favor <risa> solamente leí los dos primeros libros de Twilight porque lo, eh, es algo que no más puedo es lo único que puedo admitir sobre eso que la autora es, tiene una muy bonita forma de redactar y es lo único que les puedo decir pero fuera de eso sinceramente Twilight es una tremenda porquería Yo digo de yo digo que Twilight en sí no es mala Sino que simplemente desvirtúan el concepto de historia fantástica Con todo eso de los vampiros Yo digo de que se hubiera quitado todo lo sobrenatural Y lo hubieran dejado como una historia romántica de Entre dos chicos de preparatoria Estaría bien así, nada más O sea, sí, hubiera pero, estado bien Porque sí, bien, no, estarían, no estarían desvirtuando lo que son los conceptos sobrenaturales Y ya sería una novela romántica Que ya sería más, más bueno O sea, no se desvirtuaría, o sea, sabría lo que quiere ser una novela romántica y ya. Sí, exacto. Es, es exacto. Sí. Bueno. Así que buen, un consejo para Stephanie Meyer, la próxima vez que quieras hacer una historia sobrenatural, mejor piénsalo. Porque sinceramente, hiciste sí. quedar mal a los vampiros. Exacto. Que Te dejaste ver muy... Stephanie este... Meyer, mejor quédate... Quédate con las historias de románticas, no te metas con lo sobrenatural. Please, ah. exactamente. Ahora, como algunos dicen, eh, lo mejor para el final. Y ahora le toca el turno al compañero y camarada Inter. ¡Súper, vamos! Uh -huh. <risa> bueno. Compañero uh -huh. Inter. Uh -huh. Adelante. Ya sea en videojuegos, en mangas, en animes, en películas, en lo que sea que tenga una historia. ¿Qué es lo que tú buscas en una historia? ¿Y qué tiene que tener a tu criterio para que la historia sea buena? Muy bien, repitiendo eh, de esa pregunta eh, ¿Sabes qué, Chino? No sabría cómo responderte esa pregunta correctamente Porque yo soy una persona que no tiene gustos fijos Entonces ya depende de la historia y del argumento de la historia No solamente del argumento, también de los personajes, los escenarios, etcétera ¿Y cómo eso se mezcla junto con, los, con la historia? Entonces te podría dar el ejemplo de dos historias que son completamente diferentes y ambas me gustan. Y te, te daré como, por ejemplo. Primero está Yoksuba, de Kisobiko Asuma. Historia completamente extraña hasta cierto punto. Bien graciosa, una niña de 5 años que vive con su papá y hace estupideces. ¿Qué tan raro puede ser esa historia? Bastante, la verdad. Cuando, bueno, al principio cuando la escuchas, ah, bueno, bueno, no, no es, es rara. Pero lo que sucede en la historia es raro Entonces la, las situaciones en que realmente Yoksuba son increíblemente tontas Y que realmente, te re, me, no, no voy a mentir, me recuerda mucho a mi infancia Aunque yo no era así de, de, de travieso Pero lo era, no lo niego Y además que me lo han dicho Entonces está Yoksuba, me encanta esa historia Hasta ahora va, creo que por nueve tomos traducidos en inglés Diez traducidos eh, en español Y creo que también diez eh, hablan más japonés Muy buena historia. Ahora, otra historia que me encanta, que es completamente diferente a esa, Monster, de Naoki Urasawa. Una de las mejores historias que tal vez tiene él, además de Pluto y 23 eh, boys creo que se llama. Completamente diferente. Urasawa habla, en esta historia de Monster, habla sobre un doctor hapo alemán que vive en Alemania en los mil novecientos setenta, ya pasando los años de la segunda guerra mundial y es una historia bastante oscura con homicidios, tragedias etcétera etcétera y digo punto de que la historia queda bastante buena y digo son 18 tomos muy buenos por cierto una historia bien hecha y varios personas que está que ha estado en lo que es eh, no no solamente japoneses también extranjeros han dicho que es una historia muy buena que pueden entrar cualquiera en lo que es eh, el, el manga o, Bueno, lo, la, las historietas en general Y esa tiene, o oh, lo que se trata de historia, tiene más historia que Yoksuba Pero Yoksuba sirve más como entretenimiento y comedia Mientras que eh, el eh, Urasa, eh, monster de Urasawa te da más eh, suspenso, se puede decir Suspenso, te hace pensar, etcétera Entonces depende de la, de la historia y el argumento y obviamente de género de historia Si es de comedia, si es de suspenso, si es de drama, si es de aventura Entonces todo todo depende, la verdad Sí, sí, sí, yo te entiendo. En lo personal sí, aunque es un poco un atrevimiento que no me debería tomar, pero eh, respondiendo un poco a lo que es la pregunta, yo digo de que son enfoques diferentes y también debes mirar la perspectiva de la historia, depende de lo que está tratando de comunicar. Por ejemplo, el ejemplo que hice Yotsuba. Yotsuba tiene una historia ah. que se caracteriza por ser bizarra. Y ese ¿Sí? es en el atractivo. Desde un principio te dejan las cosas en claro y te dicen de que Yotsuba no lo puedes mirar. Como algo que tenga lógica Desde el principio sabes que no va a tener sentido Y eso es lo que te hace decir Está bien, no tiene sentido Y esta es la gracia que tiene Y respondiendo a mi propia pregunta Como estaba diciendo Yo creo yo por ejemplo, diciendo rápidamente Lo que busco en mi historia son Personajes originales sí. con personalidad No que sean sacados de un molde de galletas Te estoy mirando a Tiza Sasuke de Naruto sí person Que tengan personalidad No que sean un niño emo Que tengan la personalidad de una silla, por Dios en segundo, que la historia ¿Sí? te deje algo en que pensar, como una enseñanza. Porque yo creo que sí, que si tú estás viendo un anime, estás leyendo un manga viendo una película, la experiencia se complementa si te deja una enseñanza, algo en que pensar, alguna metáfora, ¿no lo creen? Uh -huh, estoy de acuerdo, <risa> completamente. Totalmente de acuerdo. Exacto, que tenga un mensaje, o sea, que te transmita algo. Y lo tercero, que por nada del mundo, porque esto ya me tiene harto, Usen lo que yo le llamo el poder mágico del amor y la amistad. Por favor. Originalidad, señores. Originalidad. Saben a lo que me refiero con eso, ¿no? Para el público que sí. no entienda a lo que me refiero. En la, en la película, en la primera película de Pokémon, ¿recuerdan cómo se terminó? Sí. Ash se convierte en piedra y cómo lo desconvierten. Con las lágrimas de su Pokémon. Mon. Sí, los Pokémon empezaron a llorar Y sus lágrimas mágicamente Desconvirtió Ash de piedra Eso es lo que yo me refiero O sea, ¿cómo es eso de que Vas a llorar Y entonces tu lágrima mágica va a revivir A tu persona querida O con que decirle, oh Dios Eh, Shiro, No te mueras, tú puedes, no te rindas Y <risa> mágicamente Yamashiro revivió Y está como que 10 veces más fuerte Ah, sí, eso estuvo muy raro ese final. O porque.. O como que sí. O como que la novia, hermana, madre, padre o hermano del protagonista, por rezar, de repente ese personaje saca un poder mágico Del de del bolsillo, que es diez veces más poderoso como para destruir la tierra y derrota al malo de un golpe. También. O sea, por favor, que no usen más eso de el poder mágico del amor y la amistad lo resuelve todo. Y bueno ya tomándome el atrevimiento que no me he a tomar de responder mi propia pregunta. Eso es lo eso es lo que bueno, lo que iba, quería agregar con respecto a lo de una historia en, en un anime, o en un manga, o en una película, y aquí termino mis preguntas hacia mis queridos compañeros, camaradas. Ok, super, entonces esas fueron las preguntas de Shiro esta vez. muy sí. bueno, Okay, son las eh... preguntas, Chiro. <risa> no hay problema. Entonces ya que terminamos con las preguntas de Chiro y con los mensajes vamos a pasar a rockstar. ¡Yay! Creen que saben mucho del anime, pues aquí tienen los hechos del anime. Sí. ¿Sabían que Fox Kids fue transmitido en más de 50 países y en 10 idiomas diferentes? Sí. sí. Bueno, yo yo me imaginaba ya que Fox Kids tenía cierta alcance, así que no me sorprende. Además del español y el inglés, estos incluían al, al portugués, francés, italiano, ruso, japonés, entre otros. Me hubiera gustado escuchar el japonés. Y el alemán. Sí. <risa> sí, esta, esta, estaría interesante escuchar ver, o haber visto el Focky japonés, porque después de todo imagínense, en el Disney Channel en Japón pasan que yo. O sea, ya se pueden imaginar qué cosa sí. hubiera pasado en el Focky japonés. Así es. Ah, oh, debías decirme. Sabían que Fox Kids tuvo los mejores rankings de todos los canales y bloques infantiles. Obviamente bueno, no tenían. So... Bueno, no es de sorprenderse. Tenía un bloque, o sea, una programación maravillosa. O sea, Fox Kids era lo que podemos decir ca un canal de canales. O sea, la verdad, como la crema de la crema, más o menos. A mi punto. Bueno, de vista. bueno, era lo mejor que tenía en la televisión para ese entonces. Sí, la. ¿Cómo verdad. ¿Cómo en esa época? ¿Cómo está en esa época? Los años dorados de la televisión. Sí, cuando todavía... Sí, la... que... Cuando tú podías aprender la televisión y saber qué podías mirar y que habían cosas buenas que mirar. Continuando. ¿Sabían que una de las personas influyentes en la creación de Fox Kids es James Saban? Uh -huh, sí, creo, hablamos, creo que hablamos un poquito sobre eso ahora, hace unos minutos. Creo que lo mencionamos. Uh -huh. No me sorprende porque después de todo sí. Fox Kids era de Saban. Pues algunos, a lo mejor nuestros oyentes no conozcan al señor Saban por su nombre, pero seguro, seguro lo conocen por su creación más popular, que son los Power Rangers. Ajá, uh -huh, justamente. Caga ¿Eh? Power Rangers! Por cierto, eso me, recuerda lo... eso me recuerda a la propaganda que estoy viendo de que ya van a salir por Nick, Power Rangers Samurai. ¡Oh, por cierto! ¿Cuándo van a salir? ¿Cuándo salen en Latinoamérica? ¿Ahora que hablas de eso, Sushiro? Ni idea, simplemente están pasando a propaganda por Nick y no han dado una fecha exacta, o al menos no que yo haya visto. Mmm, entiendo. Oye, primero Power Rangers Ninja Storm y ahora Samurai. No, ya, por favor. Qué cansancio, lo sé. No, ya está y y como Naruto. Ya falta... está ¿Y para... como Naruto, ¿no se cansa todavía <risa> sea, falta el remake de la primera temporada. No, ese ni me lo toquen, en serio, por favor. <risa> <risa> La primera temporada fue lo máximo, no, no, no le hagan eso, pero bueno, qué podemos hacer. No ver. En fin, el último el último hecho de este mes. ¿Sabían que el ya extinto canal Jetix era el sucesor espiritual de Fox Kids? Uh -huh. Sí, lo mencionamos también tarines, un poco. Que por supuesto es Yo prefiero no considerarlo así porque Jetix. Al principio mantenía la misma programación que el Fog Kids, pero ya después se virtuó mucho y cambió mucho su programación con respecto a los Fog Kids. De hecho. Así que, no así que prefiero no considerarlo sí. sucesor espiritual. Sí, Bueno, yo... ese era el punto, vaya, creo. Si Jetix tuviera respetado la misma programación, a lo mejor no lo odiaría tanto como lo odio ahora. Pero la la lastimosamente no fue así. Sí, ya luego se centraron mucho en los padrinos mágicos y... Ah, bueno, los poderitos méxicos no me importan Eso es... okay. Bueno, vaya, o sea, la programación Ya no iba tan acorda como se supone que tenía que estar Bueno, pues sí Y bueno, con esto concluimos Los hechos del anime Muy bien, Intercir Pues ya que concluimos con este podcast Este... Pues te hago la preguntita típica uh -huh. ¿Cuál va a ser el tema del próximo episodio? Muy bien, Suki Y hoy todos muy bien ya luego de tanto de debatir cuál va a ser nuestro próximo tema vamos a hablar de un tema que ya hace mucho el nuestro querido chiro no había propuesto y ahora ya es otro de que lo usemos, porque ya tiene tiempo uh, ya creo que tiene un año ahí esperando y vamos a hablar sobre los videojuegos que luego se convirtieron en series de anime entonces ahí vamos a hablar <ríe> entonces ahí vamos a hablar de varias series conocidas a ustedes kanan canon school days Según Kubasara que no salió hace mucho Que fue basado en videojuegos eh, Sakura Wars Yo creo que Beautiful Joe también fue un videojuego y luego una serie Sin eh, Sakura sí, Wars, gracias Etcétera, etcétera Entonces vamos a hablar de eso oh, Y también, pues, obviamente, todas las, to, todos los videojuegos de, de, de, de la saga de Tales Tales of Diabetes eh, Tales of... Uh, ¿Cuál otro Tales? Eh, Tales of... Eternia Tales of Sinfonia Tales of Sinfonia, gracias, Eternia eh, ¿Cuál fue el de Xbox que salió hace, no hace mucho? Eh, ¿Shiro? ¿Cómo se llama? Tales of... Sí. Tales of Vesperia Tales of Vesperia, que, luego que luego sale una película Creo que se llama The First Strike Exacto, Exacto que es una precuela y que, y que la estrenaron junto Al anuncio al anuncio De eh, El port de Tales of Vesperia para PlayStation 3 mm -hmm. Exactamente, entonces vamos a hablar de todas esas series En el próximo episodio Muy bien. Entonces ya para terminar Nuestro episodio Vamos con tu frase, Suki, dale Muy bien, bueno Chicos, por favor, por favor, si pudieran escuchar una larga grabación que fue esta, aunque otra vez no sé qué tan larga estuvo, entonces no veo el motivo por el cual no puedan dejar un comentario mínimo de un solo renglón. Dios es un minuto de es, vida es lo que eso. les quita, no les cuesta nada. Exacto. Mi compañía tiene razón, es decir, con que pongan simplemente buen episodio me gustó, no basta nos damos por bien servidos chicos en serio no es nada tan exacto. complicado no, no, nos, no somos tan exigentes <risa> y exacto, es gratis o sea... como dice Broken es gratis Ajá. es, es gratis. gratis exacto no le estamos cobrando nada y de paso eh, qué tanto se puede tardar en escribir ¿Por episodio ¿10 segundos uh -huh. quizá 15? O tal vez menos, menos más probable menos. menos etcétera y bueno eso entonces antes de que se me vaya a pasar Rockstar, está dime ¿cuál es, cuál es nuestra pregunta de este episodio. Okay la pregunta de este episodio pues como si escucharon todo esto pues haz de cuenta que habla, hablamos de Fox Kids pues la pregunta que se me ocurrió va así si a tanto como ustedes los que nos escucharon les gusta les gustó Fox Kids tanto como a nosotros ¿cuál fue cuál fue o fueron sus programas favoritos? De que Puedo pasamos? agregar un pequeño ¿Puedo agregar un pequeño apéndice a tu pregunta? Claro que sí. Si no se les, si les gustaron tantas series que no se pueden decidir, también pueden tomar la pregunta como ¿cuáles series de Foskids no les gustaron? Mm, sí, también, bueno, también. podría funcionar. Es, es que vamos. A lo mejor hay personas que les gustó tanto como a nosotros la programación de Foskids. Que no la pregunta ideal no, para esas personas no sería qué programas de Fox Kids les gustaron, sino cuáles no les gustaron. Mm, muy bien. bien. También. Para eh, ahí tienen dos preguntas, cualquiera que se les sea más fácil de responder, ahí la tienen. Y, y esas serían las, las preguntas del episodio. <risa> Entonces ya para despedirnos rápidamente, vamos con nuestros medios de contacto. Primeramente, el más fácil sería nuestro el canal de YouTube, que es youtube.com barra radio también síganos por Facebook, que solamente se escriban en Hispanic radio porque yo pensaba que era facebook.com barra radio pero no es así, así que vayan a Facebook pongan Hispanic radio en la barra de búsqueda, ¿sí? que, y ahí nos van a encontrar, también búsquenos en Twitter como Twitter, a, bueno, como arroba Hispanic radio obviamente eh, también pueden buscarnos individualmente por eh, Twitter ya saben que yo soy arroba interferuno Shiro es arroba Shiro eh, Legend eh, Suki es arroba 90 Suki S-U-K-I por cierto y Broken Star es arroba W-I-Z y Eso dame también. otra cosa eh, hoy también nos pueden buscar por nuestro blog que es hispanimeradio.blogspot.com donde pueden ver nuestras entradas de hace un mes dos meses que no hemos he hecho así que por favor mi gente pónganse a escribir que no, no puedes estar escribiendo, por favor. Yo no escri Aunque yo no he en un tiempo, así que tengo que... Sí, es lo que te iba a decir, a Interfilm. Primero da el ejemplo, luego sí. Sí, sí, ya, ya, ya, no, no. No, primero no, no, <risa> sí, es tiempo que... es lo guapo. <risa> sí, sí, ya, no, <risa> no. Tienes razón, tienes razón. Tendría que hacer eso. Y nada, hay otra cosa. hoy oh, También ya saben por nuestro correo electrónico, que es hispanimarradio.com -E, Y sí. Esos son nuestros esos contactos de contacto, que tenemos varios, mi, te mi número de teléfono es 555.6. <risa> ¿Tenemos el número de teléfono, direcciones? 5551234 no. Recuerden, todo es falso. Ah, no, ¿verdad? Totalmente <risa> el número, lo demás no lo es. <risa> y sí, yo creo que con, con esas eh, queridas suizas de Suki 90 nos hemos despedido, así que vamos a despedirnos todos. Este ha sido Interfer 1. Suki 90. Casi no, Shiro. Y Broken Star. Ah, ya está todas, Ayonara, nos vemos. Nos vemos.